Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. En el versículo 4. Tercera carta de Juan está antes de Apocalipsis. No. No hace mucho calor. O quieren luz? ¿Ya lo tienen ahí? Ok, vamos a leer ahí. Tercera de Juan, versículo 4. Dice, está escribiendo Juan ahí y le, está, le pasaron un reporte de cómo se comportaban los hermanos ahí y le escribe esta carta a Gallo, si no más bien no me equivoco, al inicio dice Gallo. Sí es gallo, ¿verdad? Sí. Gallo gallina. Era el apellido de gallo. Y, y dice, no tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Y si bien Juan no era el papá de gallo. Si no era, gallo era como un discípulo de Juan. Tal vez a lo mejor Juan le compartió. Pero lo toma como si fuera su hijo y, y escribe estas palabras tremendas de no tengo yo mayor gozo que este que el oír que mis hijos andan en la verdad Juan habla de, de sí aquí como si él fuese el padre y hoy yo quiero que todos los padres ¿cuántos padres sabemos aquí? padres y madres vean, vueltense a ver somos un chorro ¿Sí? yo quiero que hoy tomes esas pa palabras de este texto Porque yo me pregunto, ¿realmente tú puedes decir que no tienes mayor gozo que este, que el oír que tus hijos andan en la verdad? Esta mañana vamos a usar estas palabras y debemos de recuperar el sentido verdadero de lo que quiso decir Juan ahí y usarlas como verdaderos padres en Cristo. Todos aquí estamos en Cristo, ¿ok? ¿Sí? Y si no, te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. Le aceptes, padre y madre, le aceptes y que Jesús venga a tu corazón, a tu vida y transforme todo tu ser por la obra de su sangre preciosa y la obra del Espíritu Santo. Entonces, no tenemos, podremos decir todos, no tenemos mayor gozo que este, que el oír que nuestros hijos andan en la verdad. El poder decir esto es un deleite supremo de un padre o de una madre, el que sus hijos anden en la verdad. No hay mayor gozo ¿eh? que este, como terrenal, que tú veas que tus hijos están caminando en la verdad. Y es un gozo que es particular de los padres y madres cristianos. No es para todos, es si tú eres cristiano y tienes hijos, este gozo es para ti. Pero ¿sabes que Cuando tú puedes decir, no tengo mayor gozo que este, que el oír que mi hijo o mis hijos andan en la verdad, ¿sabes que Tú puedes decir eso o no puedes decir eso a menos que andes en la verdad tú. Porque ¿cómo es que tus hijos pueden andar en la verdad si tú no andas en la verdad? Entonces, si tú no andas en la verdad... Probablemente no puedes decir que es un gozo que tus hijos anden, porque ningún lobo ora por su lobezno o su cachorrito para que sea una oveja, ¿verdad? Si uno, un lobo pudiera orar, ¿por qué oraría? Que se convierta en el lobo más feroz, ¿no? Y que se coma las más ovejas que pueda, ¿no? Entonces, tú no puedes decir gracias Dios y este gozo es para mí cuando tú no estás andando en los caminos de Dios. Por eso les digo, hoy es Día del Padre, sí, felicidades y qué bueno. Pero hoy Dios quiere, mira, darnos a todos un jalón de orejas, porque te voy a decir una cosa, el que no cree, el que no cree y tiene hijos, le asigna poco valor a la fe suya, por lo tanto le asigna poco valor a la fe de sus hijos, ¿Sí me entienden? Si tú como padre no tienes una fe hacia Dios y no andas en esa verdad, pues obviamente, eh, ándale hijito, ándale, ve, ve a la escuela dominical o ve a aprender, pero tú realmente no, pues el niño nada más no. Acuérdense que los niños o los hijos, ¿de dónde ven el ejemplo? De los padres. Y creemos que la educación está en la escuela y está en la iglesia, aquí en las clases que están aquí. Y permítanme decirte, pero no. La educación, y si no me corrige mi esposa, la educación está en la casa. La escuela te capacita con ciertas cosas, la iglesia te capacita con ciertas cosas, pero la verdadera educación de tus hijos, la verdadera vocación que ellos van a recibir de fe, está en tu casa, cuando tú convives con ellos. Así que si tú piensas que ya trayendo nada más aquí a tus hijos aquí, no, Esto es una partecita. Es más, tú debes de, de preguntarle a tu hijo, a tu hija, oye, ¿qué viste eh, hoy? ¿Y, qué? Y, y mañana le preguntas, oye, ¿qué viste ayer? Y seguirle recordando para que la palabra de Dios se quede. ¿Pero qué hacemos? ¿No? ¿Le dan las clases y ya? ¿No? Entonces, el no creyente asigna poco valor a la fe de sus hijos, puesto que no le da ninguna importancia a la suya propia. Quien no valora su propia alma no está inclinado a valorar las almas de sus descendientes. Quien rechaza a Cristo no está inclinado a enamorarse de Él. Y menos va a ser que sus hijos se enamoren de Él. Y después como padres estamos, oh, ¿por qué mi hijo y mi hija pasó esto? ¿Por qué salió embarazada? ¿Por qué mi hijo es, es, es esto? ¿Y por qué esto otro? Ay, oh, estamos, oh Dios porque nosotros no estamos enamorados de él. Escúcheme bien, Abraham oró por Ismael. ¿Sí recuerdan esa historia? Oró por Ismael, lo, lo sacó, pero ¿sabes qué? Ismael no recibió esa esa eh, no vio en Abraham eso y si tú sigues leyendo en la Biblia no vas a encontrar en ninguna parte que Ismael oró por su hijo. Qué tremendo, ¿no? Se perdió esa liga ahí. Y el hijo de, de, de Ismael se llamaba ne Nebaiot. Ahí lo puedes encontrar en la Biblia. No, no se encuentra ahí. que Entonces, ahí se perdió esa bendición. ¿Por qué ahora el pueblo descendiente de Ismael no cree en, en, en Dios? Pues porque hay un rompimiento. ¿sí? Abraham no pudo o sea inculcarle a Ismael esto. Entonces, realmente podemos repetir nosotros... Con ese gozo que nos gozamos así en, en que nuestros hijos caminen en la verdad, tenemos que hacer una, una introspección y decir, yo estoy caminando en la verdad. Padres, estoy hablándole a los padres. Les voy a decir como escribe Juan, yo os escribo a vosotros padres, ¿no? Digo, para que les suene más así, ¿no? Hoy en día, los padres buscan un diferente gozo en sus hijos y poco les importa, escúcheme bien, si andan en la verdad o no. Fíjate bien, los padres hoy en día se deleitan si sus hijos gozan de buena salud, ¿no? Todos nos gozamos en eso, ¿no? Pero nos, nos, nos, nos metemos mucho en eso. Pero ¿sabes qué? Estamos tan preocupados en su salud que no nos preocupa o nos preocupa menos el que estén contaminados con la lepra del pecado, O sea, queremos que nuestros hijos no les dé gripa, no les dé rotavirus, no les iba a decir parvavirus, pero no, eso es de los perritos, rotavirus, o sea, ¿me entiendes? Pero cuando tú ves que tu hijo se está metiendo en las cosas del mundo, no le das tanta importancia, estás más preocupado en su salud, que si, que si la lepra del pecado entra en su corazón y empieza a carcomer, y entonces cuando crecen dicen, ay, igual que su padre, igual que su abuelo. Hoy en día los padres se gozan en el aspecto atractivo de sus hijos, oh qué bien, qué guapo está, se parece a mí, oh mira ve cómo es que bien se viste, pero ¿sabes qué? No se preocupan por investigar si han encontrado el favor delante del Señor, no nos hemos preocupado por eso. Tal vez con nuestras con nuestras hijas, yo no tengo hijas, pero bueno, los que tienen hijas, las vestimos, las adornamos, les ponemos inclusive zapatillas de plata y muchas cabezas de familia hoy en día, y así pasa aún dentro de las iglesias, no se preguntan si ellas están andando en un buen camino o en un mal camino, pero eso sí está preciosa, cuando la hermosura no es lo que se ve de afuera, sino lo que se la hermosura que se ve es esta la del corazón. Y anoche que estaba yo escribiendo esto, yo puse, es bien aflictivo ver cómo algunos padres que profesan ser cristianos se sienten satisfechos en tanto que sus hijos demuestren talento en el aprendizaje o habilidad en los negocios, pero no se muestra ningún signo de, de, de interés en que ellos tengan una naturaleza renovada. Ah, hay que les enseñen ahí en la iglesia. Y en la casa no les enseñamos nada. Como ejemplo de vida, nada. Pero eso sí, oh, tienes que tener un buen negocio. Mira, si, si mis hijos pasan los exámenes con honores y, y, y, y, y, y esto los ayuda a estar bien preparados en la batalla del mundo, mira, los padres olvidan que hay un conflicto superior que involucra una corona excelsa. ¿Sí sabías eso, padre? Todos aquí estamos luchando, jóvenes, todos los que estamos aquí, estamos luchando en una batalla superior a la que podemos ver en el mundo estamos luchando una batalla espiritual que a final de cuentas va a tener como recompensa una corona así lo dice la Biblia y nosotros como padres estamos más preocupados que nuestros hijos tengan una buena carrera yo no estoy diciendo que esté mal, ¿me entiendes? pero estamos más preocupados que tengan una buena carrera que se casen con un buen esposo, que sean ricos que sean, tengan negocios, que nos enfocamos en eso y en las cuestiones espirituales los abandonamos Cuando lo que realmente va a permanecer, no va a ser su carrera. Mira, no importa que seas el gran ingeniero. A la hora que pase todo esto, ¿dónde quedó tu ingeniería? A lo mejor puedes tener maestría, doctorado, puedes ser el uy, uy, uy de, de, de tu carrera. Pero eso se acaba. Lo que permanece es lo eterno. Y no nos damos cuenta, padres, no nos damos cuenta que nuestros hijos y nosotros estamos en un conflicto superior y ¿sabes qué? es un combate para el cual tu hijo, tu hija necesita ser preparado por la gracia divina y estar armado con toda la armadura de Dios ¿y cómo van a aprender eso? si tú no les enseñas déjame decirte que no es responsabilidad de la iglesia hacer eso, ¿eh? ni es mi responsabilidad como pastor Es tu responsabilidad como padre enseñarle el camino de la verdad a tus hijos. Mira, hay si nuestros hijos pierden la corona de la vida. Cuando lleguen a la eternidad, o sea, y, y, y, y los hijos lleguen hechos todo un desastre, o sea, lo que va a quedar no van a ser los laureles ganados en esta tierra. Por eso te, la palabra dice, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde debes de atesorar las cosas? ¿En el banco de este mundo? ¿En la cuenta de este mundo? ¿O allá arriba? Donde, ¿cómo dice? Que los orines, así lo dice la palabra, no echan a perder los tesoros. Aquí sí, allá no. O sea, ¿qué quiere decir? Las cosas de aquí son, pasan. Y entonces... ¿De qué sirve que tu hijo ha ganado los laureles de la literatura, el premio Nobel de literatura o del arte o que sea, uh, no sé, o sea, el mejor abogado, el mejor arquitecto, el mejor licenciado, no sé, o sea, ¿qué qué, qué, qué, qué, qué, qué, es lo que tú quieres que sea tu hijo? Mira, no está mal que sean eso, pero no debe de ser nuestro primer padre, nuestra primera preocupación, sino que nuestros hijos que caminen en la verdad. Mira, mucha gente cristiana debería tener un mejor criterio. Porque mucha gente, y yo conozco mucha gente cristiana aquí en otras iglesias, aquí en Guadalajara, en México y en otros lados, con, se consideran bendecidos. Escúchame bien, se consideran bendecidos si sus hijos se vuelven ricos. Si sus hijas se casan con un chavo, ¿qué carro trae? ¿Sí? Si se lanzan a proyectos rentables en los negocios, wow, ese, ese muchacho es un exitoso. Y cuando ve su vida, sí es exitoso y a lo mejor puede tener mucho dinero. Pero ve su vida y es un desastre. Es un desastre. A lo mejor, como dije, puedes alcanzar la eminencia de la profesión que, que, que eligieron nuestros hijos. Pero ¿y eso qué?, Los padres se van a la cama gozándose de, de, de, y despiertan estando perfectamente satisfechos que sus muchachos están haciendo las cosas del mundo y no se dan cuenta que si ellos no enseñan la palabra de verdad en sus corazones de sus hijos, están sus hijos precipitándose en el camino del infierno. Y perdóname que te lo diga así, pero así es. Pero eso sí, siempre y cuando estén haciendo mucha lana. No hay que acumular tesoros aquí en la tierra donde el origen corrompe esos tesoros. Hay padres que están contentos con la condición de sus hijos, aunque ni ellos ni sus hijas muestren algún signo de nuevo nacimiento, ni den evidencia alguna de ser ricos, pero para con Dios, o que manifiesten señales de amor, de ese amor que elige, de ese amor que perdona, de ese amor lleno de gracia que redime y que ni siquiera tampoco están dando muestras de estar llenos del poder regenerador del Espíritu Santo. ¿Entendiste lo que te estoy diciendo? Eso es lo que deben de tener tus hijos. Pero muchas, o sea, los padres nos perdemos en un montón de cosas, y no nos damos cuenta que nuestros hijos es la única vida que tenemos asignada, porque mi vida no es mía mi vida perteneció a mis padres y ahora pertenece al Señor pero mientras tú tengas a tus hijos en tu casa esa vida te fue dada a ti para que tú la eduques ¿en qué? sí, en las cosas del mundo está bien, hay que meterlos a la escuela no estoy diciendo chicos que ya no tengan que ir a la escuela pero lo importante no es eso lo importante es que caminen en la verdad y como padres yo quiero hoy hablar a los padres y madres y, y, y que cambien su enfoque Cuando el fíjense bien, cuando el corazón de un hombre y una mujer es realmente recto delante de Dios y el mismo si el mismo Dios ha salvado a estos padres y madres de la ira venidera y, es, y estos padres están viviendo bajo la luz del semblante del Padre celestial, como consecuencia debe de haber en tu vida que tú debes de estar preocupado por las almas de tus hijos, sí o no? Tendrán en gran valor estos padres Su naturaleza inmortal de sus hijos Y sentirán que nada podría producirles mayor gozo Que enterarse que sus hijos andan en la verdad Qué bueno que ganaste el premio Nobel hijo Pero me da mayor gozo Que estés en los caminos de Dios Mira Yo espero que los padres que están en esta iglesia No permitan que ni uno solo de sus hijos crezca y abandone el techo del hogar sin haber, número uno, conocido las doctrinas del Evangelio. Número dos, sin haber conocido la vida de Cristo. Número tres, sin haber conocido los grandiosos preceptos de la Escritura. Número cuatro, sin haber obtenido un entendimiento claro de esos grandes principios que tiene la palabra de Dios. Y número cinco, que hayan conocido el plan de salvación. Pero ¿sabes qué? Que les fue proporcionado por ustedes. Por ustedes. Porque a lo mejor ustedes tienen una alta expectativa de su pastor y que va a estar con cada uno de sus hijos. Ahí, ¿saben que No me alcanzaría el tiempo. ¿Y sabes qué? Yo tengo mis propios hijos. Y es mi responsabilidad primaria, mis hijos, que no se pierdan, que conozcan la verdad. Y ¿sabes qué? Es tu responsabilidad, padre, primaria, que tus hijos conozcan la verdad. No es mi responsabilidad ni de mi esposa, es tu responsabilidad porque no son mis hijos. Digo, a todos ustedes los considero mis hijos, pero mis hijos espirituales. Sus hijos carnales tienen que recibir de ustedes la palabra de verdad, tienen que ser enseñados en la doctrina del evangelio, tienen que, es más, yo creo que no hay mayor satisfacción cuando tú le predicas a tu hijo y tu hijo recibe al Señor contigo ay no, pero llévaselo al pastor para que para que él reciba al Señor ahí ¿sabes qué? tú eres el primero porque tú eres el primero que has recibido la gracia de Dios has sido librado de la ira venidera y tú sabes el alcance de eso entonces eso como padre te debe de voltear y ver a tus hijos y oh Dios, mis hijos ¿para qué se lo endosas a alguien más? mira, cuando tú y yo nos damos cuenta a través de platicar con nuestros hijos que estos hijos entienden enteramente lo que es el Evangelio y están bien arraigados y cimentados en la doctrina del Señor es un gran gozo para ti y para mí por eso dice Juan ¿cómo dice el versículo que leímos? ¿qué, qué dice el versículo? no las oigo ¡No tengo mayor gozo! ¡Ay, qué gacho fue, ¿no? O sea, con la esposa, ¿no? ¡Ay, la esposa enojada! ¿Cómo que no tengo mayor gozo? ¡No tengo mayor gozo! Pero, ¿sabes qué? Es un gozo mucho mayor cuando estos hijos no solamente conocen la verdad porque te han escuchado a ti. ¿Sí? Si no sabes qué, sienten la verdad y viven la verdad. No solamente se, porque miren, yo conozco muchos jóvenes de muchas iglesias que conocen mucha palabra de Dios, pero no viven la palabra de Dios. Se sabe en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, la han escuchado desde que son chiquilines. Es más, hasta hay un dicho que dice ahí, hijo de pastor, lo peor. ¿Qué te dice ese dicho? tradicional, y yo, y yo no lo confieso para mis hijos, nunca lo he recibido para mis hijos, yo de al contrario digo hijo de pastor, el doble arriba de mí, parado sobre mis hombros, llegando a más grande pero ¿sabes por qué se generó ese dicho? porque los chiquillos hijos de pastores, vivían en, una, en, un, en un ambiente cristiano crecieron escuchando la palabra pero sus padres nunca se preocuparon porque esos niños esos jóvenes, vivieran la palabra Eran buenos oidores, pero no eran hacedores. Y yo lo que quiero sembrar en ti es eso hoy, que tus hijos no solamente se escuchen, sino que tú te preocupes porque tus hijos sean hacedores de la palabra de Dios. Y eso marca una gran, gran, gran diferencia cuando tú puedes ver en ellos que ellos viven la verdad. Papi, mami, no va a estar alegre tu corazón o no ha estado alegre cuando tú has tenido la oportunidad de compartir algún trozo de la palabra de Dios con tus hijos y cuando ves que ellos lo, lo agarran, lo captan. Puedes tener hijitos chiquitos o grandotes o unos monotes de este pelo, pero cuando tú ves que tu hijo agarra la palabra y entiende la palabra, no hay mayor gozo que ese. Porque lo que estás haciendo es que estás sembrando en tu hijo eternidad. ¿A poco no te gustaría, padres, madres, no te gustaría escuchar un día a tu hijo decirte, papá, estoy mamá, estoy convencido de que he creído y soy salvo por la gracia de Dios. Y no nada más, ah, pues sí, soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Ah, pues porque, no sé, pues porque vamos a la iglesia y porque mis papás están ahí. ¿No? Y pues porque yo creo que damos gracias por los alimentos, cuando nos acordamos. Y este, y ¿no? Pero qué tal que tu hijo y tu hija de repente te diga, ¿sabes qué? Estoy convencido de lo que tú me has hablado. Estoy convencido, lo veo en ti, veo que tú vives, veo que tú estás enamorado de Dios. Veo esto y veo, ¿y sabes qué? Yo ya estoy convencido y yo también creo, yo también estoy enamorado. ¡Wow! Miren, los que no tienen hijos, aprendan de esto cuando tengan hijos. Porque tenemos esa falsa eh, eh, eh, entendimiento, falsa doctrina de que trayéndolos aquí ya con eso es. No, es en tu casa. Eres en la relación que tienes con tus hijos. ¿Sabes que todo papá y todo mamá deberíamos tener, si lo podemos llamar de esta forma, una santa ambición? de que toda su casa sea renovada por el poder de la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo? porque esa es la única forma que cambian las cosas Y hay un gozo todavía más grande, no solamente cuando tus hijos te dicen, sí, ya creí, yo, yo creo por mí, mira, yo ya, yo ya me encontré con Dios. Pero aparte hay un gozo más grande cuando te dicen, ¿sabes qué? Quiero unirme al pueblo de Dios y servir en el pueblo de Dios, pues estoy convencido que pertenezco al pueblo de Dios. Sentido de pertenencia, jóvenes, adolescentes, ¿por qué andan buscando un montón de cosas? Ahora aquí y allá y que los góticos y que los darquetos y que los de acá y los de allá, ¿Y ¿por qué andan buscando todo ese tipo de cosas? Por un sentido de pertenencia, pero cuando el, el hijo, la hija entiende y, y escucha y los, lo agarra y lo hace suyo, entra en esta persona en este joven en este hijo en esta hija entra un sentido de pertenencia y entonces dice yo pertenezco al pueblo de Dios y yo me comprometo con el pueblo de Dios si no nada más son palabras de aquí para afuera a lo mejor vienen tus hijos porque los traes a fuerzas a lo mejor vienen tus hijos porque es la costumbre no vienen por convicción mira, ese día cuando escuchas a, tu, a tus hijos que dicen yo quiero servir porque soy del pueblo de Dios pertenezco, a... mira ese es un día de fiesta así como de bodas cuando el papá y la mamá contemplan a su hijo siendo eh, entregándose al pueblo de Dios habiendo dado primero su corazón a Jesús ¿no quieres eso para tus hijos? Y todavía más cuando ves que tu hijo dice, yo me voy a bautizar. Que no es necesario para la salvación. Pero dices, yo me voy a bautizar. Y enfrente de todos estos que son testigos y de todos los ángeles, yo doy testimonio de lo que yo creo. No lo que me platicaron mis papis, sino lo que yo vivo. ¡Qué gran diferencia! Pero sabes que papi, tú lo debes de vivir. ¿Sabes qué, mami? Tú lo debes de vivir para que tus hijos lo vean y sigan tu ejemplo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Y yo doy gracias a Dios. Mis padres, mis padres magnificaron al Señor, le dieron gracias y yo vi sus lágrimas cuando ellos vieron que yo recibía a Jesús. No porque ellos me impulsaron, no porque ellos me dijeron lo tienes que hacer, no porque para que seas parte de la iglesia, para que seas miembro de la iglesia, sino porque fue de convicción. Y cuando yo recibí al Señor y, es, y ellos me escucharon decir yo estoy del lado del Señor y yo voy a servir a mi Dios porque amo a mi Dios, mira no hubo mayor gozo en ellos, hijos quieren dar gozo a sus padres, entréguense al Señor. A lo mejor hoy le regalaste una tele de plasma de 58 pulgadas. O la mejor loción del de, de planeta Tierra. Con tres eh, zorrillos ahí de fijador. No sé qué te regalaron, a lo mejor no te regalaron nada. Pero ¿sabes qué, hijo? Si tú quieres, hija, si tú quieres regalarle algo a tus padres, no hay mejor cosa que ellos vean que tú estás entregado a Dios. Es un privilegio que Dios nos da en las personas de nuestros hijos cuando los vemos entregados. Y padres, hay un cierto temor que el diablo quiere traer a sus vidas cuando enseñan a sus hijos. ¿Realmente él habrá creído? ¿Realmente sí se habrá convertido? Realmente, y estamos así y así, temerosos de que sea nada más una obra de la naturaleza. Y no la obra del Espíritu de Dios ¿Va a durar esta profesión? ¿Serán capaces de sostener y ser fieles en la fe hasta la última hora de la vida? Oh mira, yo te digo, la palabra dice Instruye al niño en su camino Y cuando sea grande ¿Qué dice? No se apartará de ella Ay, pero sí, pero sí, pero es, Instruye al niño El problema es que no instruimos a nuestros cachorros Los enseñamos a ser lobos allá afuera. Ganen dinero, hagan una super carrera, conviértete en el mejor non plus ultra allá afuera. Y mientras su eternidad. Mira, es una bienaventuranza ver a nosotros crecer a nuestros hijos y verlos andar en la verdad con integridad, prudencia, rectitud y gracia. ¿Cuántos de aquí tienen hijos hombres? ¿Cuántos de aquí tienen mujeres? Hijos mujeres. Pues tú tienes de todo. <ríe> Mire, ¿a poco no les gustaría ver convertidos a sus hijos hombres en unos varones rectos, que caminan en verdad que no se dejan eh, eh, eh, vencer por las cosas del mundo, que no, que no, no doblan su brazo ante las influencias del mundo sino que ellos caminan en la verdad, en una línea recta que son hombres de integridad que se pueden casar con mujeres de integridad y decir, ¿sabes qué? yo y mi casa serviremos al Señor eso es de hombres Y a poco los que tienen, las que tienen mujeres, gracias a Dios yo no tengo mujeres, yo tengo puros hombres, pero las que tienen mujeres, que tienen hijas, ¿a poco no les gustaría que ellas brotaran en toda su dulzura? Hermosas con el adorno de un espíritu manso y tranquilo, decorosas en sus hogares mientras están con, con los padres o en sus nuevos hogares cuando cuando parten, que ven crecer rápidamente a su alrededor un hogar sano, un hogar limpio, un hogar lleno de honra, modelo de todo lo que es tierno, agraciado, amable y verdadero. ¿A poco no les gusta eso? Digo, yo no tengo hijas, pero yo, yo pido que, que mis nueras sean así tiernas, agraciadas, amables verdaderas, decorosas mansas, tranquilas, hermosas con el adorno de un espíritu de, del Señor, llenas de rectitud, llenas de gracia y prudencia yo eso es lo que oro por mis nueras ¿eh? aunque mis hijos me digan espérate tantito pero eso es lo que yo oro Ahora, ¿por qué no oras? Si tú tienes hijas, ¿por qué no oras por un varón recto? Un varón que, que, que, que, que camine en los caminos de Dios. Porque si este hombre camina en los caminos de Dios, ¿sabes qué? Va a ser una gran bendición para tu hija. Juan dice, no tengo yo mayor gozo. Y ciertamente todos nosotros, quien en este gozo nos ha sido otorgado, podemos decir, amén, amén, y así es. Este gozo es un gozo saludable, al que te puedes entregar padre y madre, te puedes entregar en plenitud sin el menor temor, pues sabes que es un gozo que es superior a todos los goces terrenales, porque es un gozo espiritual. Por eso dice Juan, no tengo mayor gozo que ver que mis hijos caminan en la verdad. No es un gozo terrenal, no te lo da la lana, no te da los estudios de tus hijos, no te da lo que tus hijos puedan hacer en este plano del mundo, sino te lo da lo que ellos pueden hacer en Dios. Y a lo mejor tú te quedas pensando, hijo, pero mis hijos... Este gozo en el andar en la verdad de nuestros hijos, podemos entregarnos nosotros como padre tanto como queramos, pues es un gozo espiritual y por tanto es un gozo de orden superior. No nos gozamos como padres en la plenitud de las cosas que son vistas por el ojo y oídas por el oído. Pues estas cosas son de la carne que se deteriora. Nos deleitamos en la obra del Espíritu de Dios en nuestros hijos. Una obra que va a permanecer cuando este mundo haya pasado. Yo me pregunto, padres que quieren... ¿Quieres que tu hijo sea un triunfador en el mundo? ¡Qué bueno! Pero ¿sabes qué? Yo quiero que mis hijos sean unos guerreros de Dios. Porque su gozo y su éxito no va a estar determinado por lo que ellos son en este mundo. Está determinado en lo que ellos hacen en Dios. Y eso es lo que va a permanecer. ¿Qué quieres tú? Es muy bueno que quieras que tus hijos sean exitosos allá afuera. Y qué bueno que lo sean. Pero más que eso, que sean en algo que no va a pasar. Mira, un ejemplo de esto. ¿Recuerdan la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel? ¿Alguien ha leído alguna vez? ¿Qué pasaba con Ana? No podía tener hijos. ¿No? Y en ese tiempo el no tener hijos era una deshonra. Así era. Y entonces ella clamó y clamó al Señor y de repente, pum, queda embarazada. Y dice la palabra que tal luego ella destetó, no sé a qué edad lo destetó, ni sé en esa edad, a qué horas, digo, en esa época, eh, A, a qué, bueno, en, ¿en qué tiempo lo destetaban? A lo mejor a los 15 años, no sé. Digo, porque hay algunas mamás que, bueno. A lo mejor no digo eso. Porque... <risa> Alguna vez escuché en una predicación que muchas veces las mamás pasan de, de, de ellas a, a, la, a la esposa, ¿no? O sea, y ¿no? Nunca se acaban de destetar los hijos y por eso no maduran. Pero bueno, ella... Una vez que destetó a Samuel, ¿qué hizo Ana? ¿Qué hizo? Entregó a su hijo, a su único hijo, que había esperado por tanto tiempo y había clamado con rodillas, con rodillón, con lagrimón y todas las pastillas que se pueden tomar. Ese hijo que había recibido lo destetó y lo entregó al templo para el servicio. ¡Qué mujer, eh! Yo me pregunto si alguno de nosotros pudiéramos hacer eso, eh. ¡Qué mujer de Dios! Y cada año ella tenía gozo en ir a ver a Samuel y le tejía una túnica pequeña, o bueno, conforme fue creciendo cada año para Samuel. Pero ¿sabes que Ana tuvo un deleite mucho más excelso en su corazón al ver que su hijo cuando creció muy pronto dio fruto de lo que ella había sembrado en él. ¿Y cuál fue ese fruto? Cuando Samuel escuchó la voz de Dios ¿qué le dijo Samuel a Dios? ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? ¿no que habían leído la historia? cuando dice Samuel, Samuel ¿qué le responde Samuel al Señor? aquí estoy venme aquí Samuel, Samuel aquí estoy yo me pregunto ¿cuántos de ustedes padres estarían seguros que si sus hijos escuchan la voz de Dios sus hijos puedan decir M aquí. ¿Y esa es responsabilidad de nosotros. Eh? Yo también me estoy hablando a mí. Eh? No nada más se lo estoy diciendo. O sea, esto es parejo. Aquí todos, todos somos papás, ¿verdad? Bueno, Es parejo. O sea, ese deleite más excelso cuando ella supo que su pa, que su hijo le dijo al Señor, aquí estoy. Mira, si nuestros hijos son promovidos para ser reyes o reinas, esto podría causarnos algún deleite. ¡Ay, mi hija es la reina, mi universo! ¡Wow! La más guapa del mundo. Y todas las chicas sonríen. ¿eh? ¡Claro que sí, padres! Así vean a sus hijas. Como las chicas más guapas del mundo. Mis hijos son los más galanes del mundo. Se parecen a su padre. Este... Ya hasta me perdí. Si tus hijos, tus hijas son promovidas para ser un rey, esto podría causarte algún deleite. Pero ver que nuestros hijos, escúchame bien, ver que nuestros hijos o nuestras hijas son hechos príncipes en toda la tierra, porque así dice la palabra, es una promesa para nuestros hijos, que son príncipes sobre la tierra, oh mira, ese es un deleite más grande, porque es un deleite divino, y no es un deleite a nivel. Es que ya se casó con el hijo del rey Juan Carlos, Y tú dices, uy, uh, ya la hice, ya aseguré el futuro. Ahora sí me codeo con la realeza. ¿Sabes qué? Yo te pido un favor, codéate ahí, da, da, dale un codazo ahí, codéate, codéate, dale da, da un codazo, dale un codazo. Da, dale un codazo, hijo, dale un codazo, dale un codazo. Da, da, a ver, sola, ¿quién te da codazo a ti? Codense, no se deje de, a ver, ¿ya te dieron un codazo? No, a ver, alguien dale un codazo, por favor. Allá, ya, allá, allá denle un codazo. Eso, dense un codazo, que nadie se quede hoy sin, sin, sin darse un codazo ok, ¿ya se despertaron? ok, gracias ¿ya te dieron Larry un codazo? sí? denle otro a Larry por favor denle ahí a Larry otro codazo dale un codazo fuerte, eso ahora ¿por qué codearse? ¿sabes qué? porque te estás codeando con la realeza la palabra dice que somos hechos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús para nuestro Padre, para nuestro Señor Entonces, le acabas de dar un codazo a una reina, a una princesa, ¿sí? Y le acabas de desacomodar la corona a las princesas y todas, ¡ay, es que mi peinado! Bro. Pero sin embargo, si, si, si te dijeran, no, Te vas a casar con el... el no, ¿cuál qué príncipe queda? <risa> William, ¿no? Ya se casó, ¿no? ¿Quién es el otro? Larry, ¿no? Harry. Te vas a casar con Harry y Harry te ve y se enamora previamente. Y tenemos una boda allá en Inglaterra y una acá en México, en el castillo de Chapultepec. ¡Wow! No se casa con Harry! Dios, no lo permitas. Pero bueno, es un supuesto. Y ¡wow! Todos así como que ¡wow! ¿Sabes qué? Eso se acaba. Pero ¿qué tal cuando esta princesa conozca a un príncipe de nuestro Señor? Wow, Los Ángeles, pachanga en el cielo, eso es lo que perdura porque esta señorita está trascendiendo espiritualmente. Y tus hijos deben de trascender espiritualmente. Entonces, a lo mejor podríamos decir qué bueno o qué malo que ella se case con con Harry. Hey, Harry. Pero sabes qué, qué gran gozo cuando nuestros hijos sean llamados príncipes de toda la tierra de acuerdo a la promesa mira en eso es lo que tenemos que regocijarnos padres sin temblar pues es el gozo espiritual que no intoxica nunca tal gozo brota del amor a Dios y por Dios y es por tanto un gozo que debemos anhelar que debemos procurar que debemos trabajar para ver a nuestros hijos en el camino de la verdad Y entonces nos vamos a deleitar viendo a nuestros hijos convertidos porque amamos nosotros a Dios y ellos aman a Dios. Por amor a Él, por medio de su gracia, nos, nosotros padres nos hemos entregado a Él y ahora en años posteriores ese mismo amor nos debe de impulsar ahora que tenemos a nuestros hijos a llevarlos a ellos. Mira, hay una historia, otro ejemplo, hay una historia. Cuando David, el, el rey David, el de las mañanitas que por cierto no les cantamos las mañanitas a los papás, no nos cantaron, estoy muy ofendido. Ah. El rey David de las mañanitas, cuando ya era viejito, hubo una persona que se, que se llamó Barcilai, llegó con David y le rogó en su ancianidad que aceptara el servicio personal de su hijo Kimam. Así debe de ser en nosotros, escúchame padre, madre, Así quisiéramos nosotros cuando nuestra propia fuerza decline, presentar a nuestros vástagos delante del Señor para que ellos suplan nuestra falta de servicio. Tenemos que tener esa visión generacional. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios generacional. Debemos de tener en el objetivo que nuestra, las lenguas de nuestros hijos proclamen las alabanzas de nuestro Salvador después de nosotros. Tú puedes estar seguro, ¿es hoy de tus hijos. A lo mejor tú dices, bueno, mi hijo está chiquilín, pero no conoce la palabra de Dios. Enséñale la palabra de Dios. Es que no sé la palabra de Dios. Enséñale lo que Dios te ha dado. Hijo mío, sabes que Dios me ha cambiado, Dios me ha tocado y sabes que Él en su edad, Él lo va a recibir. Su espíritu lo va a recibir y va a empezar a crecer en la verdad. Pero los menospreciamos. Le decimos, no, está muy chiquito, no entiende. Vamos a esperar a que tenga 15 años. Cuando tenga 15 años, ¿ya, ya se te fue? ¿Ya se te fue? Dice, recuérdame, Kipling, ¿qué es lo que dice Kipling? Eh, dame a tus hijos los primeros seis años de tu vida. ¿Y qué dice? ¿Cómo es? No recuerdo. Ustedes maestras. Y, te, y te, lo, te lo regresaré toda la vida algo así. O sea, esta persona Kipling lo que decía es, los primeros seis años de vida son esenciales. O sea, lo que tú le metas al niño, lo que tú le enseñes en obediencia, en educación, o sea, son los primeros seis años. Cuando tienen 15 años, cuando tienen 12, perdóname, pero ahora solamente Dios puede cambiarlos. Uf, Dios, vamos bien nosotros no tenemos otra vida en la tierra que pudiésemos llamar propia porque nuestra vida pertenece al Señor pero ya lo dije, aquí en la tierra la vida que el Señor nos ha dado son nuestros hijos e hijas y Él se deleita que sea así los padres somos los agentes de Dios y somos agentes para bendecir o para maldecir y muchas veces nosotros hemos recibido maldición de nuestros padres eso es, les, les prometí que hoy iba a empezar con la clase de la bendición pues no <risa> anoche estaba gracias gracias hermano Juan tengo ganas de conocerte ahí al anciano Juan mis respetos a Juan no hay mayor gozo y el Señor se deleita que nosotros seamos los que enseñemos a nuestros hijos y entonces Viene en nosotros un clamor como padres y empezamos a clamar por nuestros hijos y yo te invito a que este sea tu clamor, Señor toma la vida de este hijo y haz que toda ella sea gastada en tu servicio, desde los más tempranos días hasta que sus cabellos se pongan grises él siempre te pueda servir que ella siempre te pueda servir que te ame sobre todas las cosas que ame más, que te ame más a ti que a su marido que a sus padres, que a sus hermanos a su trabajo, a su gran carrera Señor que tú seas el foco en su vida siempre yo quisiera que cada uno de los que somos padres hoy, padres y madres seamos como este viejo soldado que viene a su rey y le dice me he gastado estando eso es lo que le decía este siervo a David me, no viene en la Biblia yo aquí lo puse pero me he gastado estando a tu servicio pero tú eres tan buen monarca que te he traído a mi hijo para que te sirva desde su juventud wow ¿no te gustaría eso? que tome el lugar de su padre y que le exceda en valor y en capacidad para servir a su rey ¿no te gustaría eso para tus hijos? Para tus hijas Cuando nuestros hijos andan en la verdad Y en el amor de Dios Nos alegra que su corazón Sea consagrado al servicio de Dios Escúchame bien Podemos regocijarnos en la salvación Y en la santificación de nuestros hijos Y de nuestras hijas Porque sabes que esta es la manera En que el reino de Cristo Ha de ser extendido en el mundo Y hemos hablado muchos domingos y ustedes me han escuchado decir, es que la iglesia no es nada más aquí, la iglesia hay que salir allá y predicar, ¿no? ¿Me han escuchado eso? ¿Sabes qué? Pero hoy hago un… tu casa es la primera que debe de ser salva, tu casa es la primera que debe de ser salva. Pues si no, haces como el dicho, ¿cómo dice? Oscuridad de la calle, ¿cómo dice? Candil de, Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Qué bueno que se saben los refranes mexicanos. Son sabiduría también. Eh? Esa es la manera, ¿sabes qué? Porque en familia, cuando tú le hablas a tus hijos, cuando tú le enseñas la palabra, no hay de mejor persona que pueda recibir. ¿O tú crees que los maestros están ahí pueden enseñarle mejor la palabra que tú? Pues a lo mejor sí, ¿eh? Porque esas personas que están ahí dando clases se ponen a estudiar. Y hay una persona que prepara las clases y se mete en oración y prepara las clases y se las distribuye a los maestros y los maestros ven la clase y se ponen a orar y, y dan. ¿Y los padres qué? ¡Ay, qué bueno que lo lleva a la iglesia! ¡Qué bueno que los maestros se ponen a orar! ¿Y los padres qué? ¿Cómo hay qué? Como dicen, ¿no? esa es la manera en que el reino de Cristo se extiende empezando por tus hijos mira voy a hacer algo y es bien simbólico ¿eh? a mí me encantan los estandartes se nota verdad me encantan las banderas Y eso es un acto profético que tú debes de tomar, ¿eh? No la agarres, espérame. Suelta. La mano que ha sostenido el estandarte en alto, en medio de la furia de la guerra. Va a llegar un momento en que va a quedar paralizada probablemente por la muerte. No lo sé. Yo no sé si el Señor me va a llevar. ¿Sí? ¿O tú sabes? A mí sí me lleva, que me lleve, ¿no? Pero no sabemos cuándo pero esto es un acto simbólico que debe de ser en tu familia la mano que ha sostenido el estandarte en alto en medio de la furia de la guerra de repente puede quedar paralizada por la muerte pero feliz es el porte estandarte que con ojos moribundos puede ver que su hijo pasa al frente para coger el asta y mantener el estandarte ondeando todavía sobre el ejército y eso debe de ser una realidad en tu vida si hoy tú faltaras en tu casa padres estarían seguros que sus hijos podrían tomar el estandarte del Señor y levantarlo y seguir la guerra eso es de todo lo que estoy hablando Mira, hoy fue un día de gozo para mí. Mis tres hijos estaban aquí. Y a lo mejor al más chico le da fuerzas, ¿no? Porque tiene 11 años. Pero tiene que aprender. Y tiene que seguir mi ejemplo. Y le dije, necesitas cantar conmigo, necesito tu ayuda. Yo quisiera que cada uno de ustedes en sus casas Pudieran tener esa convicción de decir, ¿sabes qué? Yo puedo pasarle esta feta a mi hijo. Y yo sé que él va a cumplir y va a seguir el propósito. El propósito que yo le he enseñado. Pero si no le enseñas. Mira, feliz Abraham que fue seguido de Isaac. Feliz el rey David que fue sucedido por Salomón. Nuevo Testamento, Feliz Loida de tener a Eunice como hija y feliz Eunice de tener a un hijo como Timoteo. Escúchame bien, estoy hablando de una sucesión apostólica en la que esta iglesia cree. Esa es la esencia de identidad y destino, que conozcas tu identidad, que conozcas tu destino y que no solamente lo sepas sino que lo transmites a tus hijos. ¿sabes qué es lo que yo les digo? y no lo digo con, así para decir ay estos cuatro se creen mucho pero yo les digo a mis hijos ¿sabes qué? le digo a mi hijo Josué le digo a Andrés y le digo a César ¿sabes qué? ustedes no son iguales que los chicos de allá afuera porque ustedes tienen la bendición de Dios porque sus padres sirven a Dios y porque sus padres creen en Dios y ustedes creen en Dios por eso no son distintos son distintos esa gente que está allá y no es para que ustedes se crean más ni se sientan los uy, los ultras sino para que tengan un corazón para esa gente para que esa gente conozca a Dios Por eso somos distintos. Tus hijos son distintos. Tú eres distinto. Yo, de veras, mi anhelo, cuando estaba escribiendo esto, mi anhelo y decía Dios: Yo quiero esto para la iglesia. Yo quiero padres comprometidos. Yo quiero padres que oh Señor, que, que, que están centrados en ti, que están comprometidos en transmitir esa sucesión apostólica hacia sus hijos. Pero es que mi hijo no va a ser pastor. No, pero tiene que ser hijo de Dios. Tiene que creer en Dios y como hijo de Dios tiene que someterse a las leyes de Dios y como hijo de Dios y dentro del reino debe ser un embajador de Cristo. Por si no te habías dado cuenta. En los años que vienen como habremos de ver una simiente de fe floreciendo en la tierra y un mundo siendo conquistado por Cristo, ¿sabes quién lo va a hacer? Nuestros hijos Nuestros hijos Padres Volten a ver Si tienes allá tus hijos O si no los tienes Voltea a ver para allá Aunque no los veas Y piensa en ellos Y di ¡Wow! ¡Qué grande obra Tienen mis hijos! ¡Qué gran compromiso Tengo yo Padre y madre De educar a esos niños! Porque el mundo Que ellos están viviendo Es un mundo Que cada vez se pone Peor Pero donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia. Los vamos a ver por medio de nuestros hijos, por esos jóvenes de Israel, por esos jóvenes de Aidi. por esos jóvenes de Guadalajara. Nosotros vamos a ver ese mundo conquistado para el Señor. Nosotros, tal vez padres, estaremos durmiendo bajo la, un verde pasto, ya muertecitos, muertos ahí en el cementerio. Pero sabes qué? otras voces van a ser oídas en medio de las asambleas de los santos y otros hombros transportarán el arca del Señor, o sea, la presencia del Espíritu Santo en esta tierra. Y son nuestros hijos. Tenemos que verlos así, porque cuando los vemos así, entonces nos marca un punto de visión, nos marca un objetivo, y ese objetivo, que nuestros hijos caminen en la verdad. ¿De dónde vendrán esas voces sucesoras? ¿De dónde provendrán estos indispensables hombros vigorosos? Yo creo, y mi esposa y yo lo creo, y esta iglesia lo cree Surgirán de nuestros hijos Y si Dios nos concede que así sea ¡No necesitamos otro gozo! Porque nuestro gozo es mayor en nuestro Dios Al ver que nuestros hijos Cumplen el propósito por el cual han sido llamados Por eso digo que este gozo es peculiar, es de los padres cristianos. Gracias, hijo. Puedes sentarte. Sí, déjalo ahí. Escúchame bien, a lo mejor aquí tú tienes hijos que no están en Dios. A lo mejor no, pero a lo mejor hay alguien aquí que no, tenga alguien que no esté en Dios. Esto se va a hacer realidad por tu oración padre, por tu oración madre inoportuna. Deja de orar por mí de esa forma. Es tu oración inoportuna es la que va a hacer que esto suceda. Porque lo que tú hagas en oración, a través de la puerta de la oración, va a entrar en tu casa con música y danza. Si lo has pedido con lágrimas, lo vas a recibir con sonrisas. El gozo es una respuesta a la oración que va en gran medida en proporción a la lucha que hiciste en oración. Y hay madres que están de rodillas clamando por sus hijos y se acaban las rodillas. Pero cuando ven a sus hijos... Transformados por el poder de Dios Oh mira Las rodillas valen queso Mi gozo es más grande Mi gozo es supremo Mi gozo es de un nivel superior Porque es un gozo espiritual Y madre y padre Si tú has sentido alguna vez Como si tu corazón fuera a romperse Porque tus hijos No están convertidos a Dios No voltean a Dios Entonces, ¿sabes qué? Si tu corazón se rompe eh, por, por derramarse por ellos, entonces cuando ellos sean convertidos vas a sentir que tu corazón se va a romper, pero en sentido opuesto, de puro gozo al pensar que han sido salvados. No sé si hay abuelos aquí que tengan ya nietos, pero muchas veces... Padres y abuelos se han enrojecido de llanto A causa de la insensatez de nuestros jóvenes ¿Sabes qué? Un día tus ojos van a resplandecer de deleite A causa de las acciones que ellos van a hacer Por la obra de gracia en los corazones de esos jóvenes No me sorprende que Ana cantara dulcemente Pues había orado sinceramente El Señor la había oído Y el gozo de su respuesta fue incrementado Ella estaba, dice, que en gran angustia, pues su gozo fue completamente lo opuesto. Grande, gran gozo que acompañó su oración. Y no hay más gozo para nosotros que nuestros hijos anden en la verdad. Se trata de un gozo recto, permisible y brota de buena fuente. No tenemos que tener miedo de trabajar por ese gozo. Yo quiero ese gozo. Yo quiero ver a mis hijos caminando en la verdad así que no importa lo que yo tenga que hacer no importa lo que yo tenga que trabajar no importa lo que yo tenga que orar pero yo quiero que mis hijos caminen en ese gozo porque ese gozo es un gozo que vivifica mi vida mira padre y madre nuestro clamor hoy en día debe de ser Señor, que todos mis hijos sean llevados adentro y no se quede ninguno afuera. Qué gran gozo para nosotros como padres. ¿No? Yo veía la cara de tus papis en tu bendición. Tus amigas. Que se fumó, no, no. De veras, no hay más gozo, la, la fiesta fue pero para ellos, el que tú digas, yo, no sabes el gozo que es. ¿Tienes hoy la dicha, esta mañana, de ver convertidos a tus hijos? Yo sé que algunos tienen esa dicha hoy, pero ¿sabes qué? Hay que trabajar, y hay que trabajar, y hay que trabajar y ser muy agradecidos y estar gozosos porque sabes qué, nosotros como padres cuando podemos ver a nuestros hijos que están entregados a Dios que caminan en la verdad que caminan en, en, en rectitud delante de Dios sabes que Dios nos pone una corona y nos dice bien buen siervo fiel y le, sabes que yo quiero que el Señor me diga esas palabras cumpliste tu propósito porque para eso te di tres hijos míos Sí, cumpliste tu propósito y cuando mi Señor ponga esa corona en mi cabeza ¿sabes qué voy a hacer? yo me la voy a quitar y la voy a arrojar a sus pies Señor, toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para ti Señor padres, no queremos eso yo quiero recibir esa corona pero también quiero depositarla a los pies de mi Señor y decir Señor si alguna honra hay si alguna gloria hay es para ti Señor Padres, yo los invito hoy, en este día de los padres, y también madres, agárrenlo también, es para ustedes. Yo los invito hoy a que tengan una mini iglesia en su casa con sus hijos. Y que mantengan una adoración familiar con el mayor celo y santidad. Y oren unos por otros para que el Señor de igual manera les visite a cada uno de ustedes ahí en su casa. ¿no lo quieres eso? y padres cuando tú ores cuando estés de rodillas delante del Señor dile a tu padre celestial si es que alguno de tus hijos todavía no cree en el Señor o sea a lo mejor tienes hijos chiquitos pero sabes que ellos tienes que enseñarles la palabra y tienes que enseñarles y llevarlos a Cristo para que ellos acepten a Jesús tú debes de orar Señor tú me has escuchado Y parte de mi casa es salva. Por favor, Señor, yo te imploro que mires con favor sobre toda mi casa. Pues no podría soportar, Señor, que alguno de mis amados hijos eligiera permanecer siendo tu enemigo, Señor, y siga la senda que conduzca al infierno. Tú me alegras, mi corazón, con la plena creencia que mis seres queridos van a caminar en la verdad. Señor, guarda su corazón, que puedan guardar tus estatutos. Señor, haz que toda mi casa coma del Cordero Pascual y que salgan de Egipto conmigo por medio de tu gracia. Yo estoy seguro, padres y madres, que así se sienten hoy, pues todo verdadero creyente en Cristo, todo padre y madre creyente en Cristo, anhela ver, Que todos sus hijos sean llamados por el Señor. No escatimen en esto. Y luchen con todas sus fuerzas. Denodadamente, como quieran. Luchen por eso y digan. No te dejaré, Señor. Si no bendices a mis hijos. A cada uno de ellos. No te dejaré, Señor. No hay mayor gozo. Y no hay mayor privilegio, dulce privilegio de escuchar que nuestros hijos andan en la verdad. Mientras que nosotros mismos, por medio de la gracia, andamos en esa verdad también. Y entonces así, la iglesia es edificada y multiplicada por el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Yo te invito, padre y madre, que te pongas de pie hoy. Y yo espero, cierra tus ojos, y yo, yo, yo espero y los hijos que están ahí alrededor, acérquense a sus padres, a su papi y a su mami. Yo sé que los de, los demás niños están allá, pero los que están aquí, los hijos, acérquense con sus papis. Y empieza a orar por tu papi ahí, por tu mami. Pero padres, hoy es el Día del Padre. Y yo quiero que hoy te lleves ese, ese mensaje. En que nosotros debe de haber una necesidad apremiante de ver que nuestros hijos caminan en la verdad. Mira, yo pido en el nombre de Jesús... Espíritu Santo, que cambies nuestra forma de, de, de ver las cosas. Sí es importante que nuestros hijos tal vez tengan carrera y estudien, y, pero que nos puedas hoy como, como padres cambiar nuestras prioridades y darnos cuenta que en nuestras manos tenemos la inmortalidad de nuestros hijos, tenemos la vida eterna en nuestros hijos, y que podamos ser hoy, por medio de tu espíritu, buenos mayordomos de lo que tú nos has dado, Señor, buenos administradores de esas vidas que tú nos has dado. Yo te pido que empieces a pedirle ahí al Señor, Señor, transfórmame transfórmame a lo mejor le he regado Señor a lo mejor no me había dado cuenta de tan grande importancia de qué es mi responsabilidad con mis hijos tal vez no he sido un buen padre o tal vez tengo hijos pequeños todavía Qué bueno que puedo aprender esto porque a final de cuentas no hay mayor gozo que ver que nuestros hijos caminan por la verdad Señor Jesús tú dijiste yo soy el camino la verdad y la vida y no hay mayor gozo ver que nuestros hijos caminan en Jesús en la verdad yo te pido Espíritu Santo que empieces a descender sobre los padres y madres aquí y les des espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento para aplicar la sabiduría porque no nada más es tener sabiduría sino hay que aplicar la sabiduría yo te pido Espíritu Santo que tú les toques hoy fuertemente Señor, ¿sí? que transforme sus corazones que transforme su entendimiento Señor y que podamos ser una iglesia que podamos pasar confiadamente el estandarte a nuestros hijos y a nuestras hijas Y decir vamos pequeños Continúen con la obra Señor yo lo declaro proféticamente Sobre todos nuestros hijos Yo lo declaro proféticamente Y declaro en el nombre de Jesús Y como lo veíamos Señor la, la otra semana Lo decretamos en nombre del Rey de Reyes Y Señor de Señores En el nombre de Jesús Y lo sellamos con su anillo Señor Declaramos hoy que nuestros hijos Van a caminar en la verdad Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Decláralo sobre tus hijos Comprométete con el Señor Señor yo voy a educar A mis hijos En tu palabra En tus caminos En tus estatutos Para que cuando crezcan No se aparten No se aparten Señor hoy bendecimos a los padres, hoy bendecimos a los padres y madres Señor en el nombre de Jesús, Señor como iglesia hoy en el nombre de Jesús con la autoridad que nos has dado a mi esposa y a mí Señor declaramos bendición sobre cada padre y sobre cada madre en el nombre de Jesús Y declaramos la unción de tu Espíritu fluyendo, porque es el Espíritu de verdad fluyendo, para enseñar la verdad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Reciban ahí. Reciban bendición en el nombre de Jesús. Reciban bendición. El Señor les bendiga y les guarda. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, Señor, alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz y ponga sabiduría y ponga entendimiento en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le voy a pedir que, que traigan a los chiquitines, a todos, si pueden, por favor, ver, Román, vero. metan Gracias por haber escuchado este mensaje de Aldi. Identidad Gracias y destino. Gracias por haber escuchado desde la Ciudad este de Guadalajara, Guadalajara de Jalisco México. Identidad y destino. Por favor, desde la siéntete ciudad la libertad Guadalajara, de Guadalajara, Jalisco México, de este mensaje. Por favor, y compartirlo siéntete con, con la libertad de crear. Te, de invitamos, este y este con te invitamos a visitar www. también nuestro www. portal de internet. Www. En www.identidadymex.ae. Www. Aquí, aquí encontrarás todas nuestras conferencias, artículos, videos y mucha información relevante. Aquí encontrarás todas nuestras conferencias, artículos, videos y mucha información. También podrás te va el día con de identidad costo. y destino. También puedes, puedes, al un día identity identity identity destino. puedes escribirnos un correo a, a identidad y destino. Puedes escribirnos un correo Para cualquier petición, sugerencias o comentarios. Que tengas un dudas, excelente día, y esperamos, un excelente día y esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Chao.